de la paz de la iglesia santa juliana de westphalía presenta su programa católico el mensaje un programa lleno de amor y de la palabra de dios muy buenos días querido ray d escucha de su programa católico el mensaje Hoy, domingo decimonoveno del tiempo ordinario, en la Santa Misa, escucharemos las lecturas del libro de la sabiduría, capítulo dieciocho, versículos seis al nueve. Y la lectura de la sabiduría de hoy se centra en la noche de la Pascua, acontecimiento central del Éxodo y de la historia de la salvación del pueblo de Dios. Así como también anima a confiar en los compromisos que Dios ha hecho, porque los ha cumplido. La Carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 2 y del 8 al 19 puntualiza lo que es tener fe, poseer lo que Dios ha prometido, pero que todavía no ha sucedido, y conocer realidades invisibles, poniéndonos de ejemplo a Abraham, indiscutible, hombre de fe. El Evangelio lo encontramos en San Lucas, capítulo 12, versículo 32 al 48. En el Santo Evangelio escuchamos una serie de dichos de Jesús, presentados en forma de discurso acerca de cómo debemos prepararnos para su segunda venida. Nos habla también de la parucía, de su regreso al fin de los tiempos. El salmo responsorial es el número 33. A continuación, una h o m i l í a del Papa e m é r i t o Benedito XVI sobre las lecturas de hoy. Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de este 19 domingo del tiempo ordinario nos prepara de algún modo a la solemnidad de la Asunción de María al cielo, que celebraremos el próximo 15 de agosto. En efecto, Está totalmente orientada al futuro, al cielo, donde la Virgen Santísima nos ha precedido en la alegría del paraíso. En particular, la página evangélica, prosiguiendo el mensaje del domingo pasado, invita a los cristianos a desapegarse de los bienes materiales, en gran parte ilusorios, y a cumplir fielmente su deber tendiendo siempre hacia lo alto. El creyente permanece despierto y vigilante a fin de estar preparado para acoger a Jesús cuando venga en su gloria. Con ejemplos tomados de la vida diaria, el Señor exhorta a sus discípulos, es decir, a nosotros, a vivir con esta disposición interior, como los criados de la parábola, que esperan la vuelta de su Señor. Dichosos los criados, dices, a quienes el Señor al llegar, Encuentren vela, por tanto debemos velar, orando y haciendo el bien. Es verdad, en la tierra todos estamos de paso, como oportunamente nos lo recuerda la segunda lectura de la liturgia de hoy, tomada de la carta a los hebreos. Nos presenta a Abraham, vestido de peregrino, como un nómada que vive en la tienda y habita en una región extranjera. Lo guía la fe. Por fe, escribe el autor sagrado, obedeció a Abraham a la llamada y salió hacia la tierra, que iba a recibir su heredad. Salió sin saber a dónde iba, en efecto. Su verdadera meta era la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La ciudad a la que se alude no está en este mundo, sino que es la Jerusalén celestial, el paraíso. Era muy consciente de ello la comunidad cristiana primitiva, que se consideraba forastera en la tierra y llamaba a sus núcleos residentes en las ciudades, parroquias, que significa precisamente colonias de e x t r a n j e r o en griego parrocai. De este modo, los primeros cristianos expresaban la característica más importante de la iglesia. q u Es precisamente la atención hacia el cielo. Por tanto, la liturgia de la palabra de hoy quiere invitarnos a pensar en la vida del mundo futuro, como repetimos cada vez que con el Credo hacemos nuestra profesión de fe. Una invitación a gastar nuestra existencia de modo sabio y previdente y considerar atentamente nuestro destino, es decir, Las realidades que llamamos últimas, la muerte, el juicio final, la eternidad, el infierno y el paraíso. Precisamente así asumimos nuestras responsabilidades ante el mundo y construimos un mundo mejor. La Virgen María, que desde el cielo vela sobre nosotros, nos ayude a no olvidar que aquí en la tierra estamos solo de paso. Y nos enseña a prepararnos para encontrar a Jesús, que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. El río corre hacia el mar sin conocerlo, y va aprendiendo al andar a ser río. a Encontrarse al final cuando se pierde a sí mismo, porque al morir en el mar ha nacido. Si la semilla no cae, m u e 「い」「」「」 Se cumplirán de nuevo las palabras proféticas e inspiradas de la Santísima Virgen María. Es bendita entre las mujeres. Ella, por el poder del Espíritu Santo, fue llevada con su humanidad concreta al lado del Hijo, en la gloria de Dios Padre. A veces pensamos que algunas personas son santas porque nacieron así, con una actitud especial. Pero la verdad es que antes de convertirse, muchos santos fueron grandes pecadores, como San Agustín. Lo cierto es que la santidad crece en la medida en que el creyente busque al Señor en las circunstancias corrientes del diario vivir, medite en su palabra y aprenda a obedecer sus mandamientos y su voluntad. Esta es la santidad que vemos en la Virgen María, y ella, Es nuestro mejor modelo. Ponderando las Sagradas Escrituras y la obra de Dios en la historia de su pueblo, ella pudo entender cómo actuaba el Señor en el mundo. Pudo ver que Dios tiene una preferencia especial por los débiles y por los indefensos, y le gusta llevar a cabo sus planes de una manera novedosa e insospechada. Mientras María meditaba, reflexionaba en la manera en que Dios había actuado, El Señor mismo la estaba preparando para el día en que la invitaría a participar personalmente en el cumplimiento de sus designios. La Virgen no dudó en depositar con toda su confianza el futuro de su vida en manos del Señor. Y de esta manera todo lo que sucedió le ayudó a crecer en la fe y en el amor a Dios. Cuando visitó a Isabel, su fe creció al escuchar a su prima bendecir y glorificar a Dios. En esta fiesta de la Asunción de la Virgen María, ella nos hace ver que en el cielo hay un lugar también para el cuerpo, que el cielo ya no es una esfera lejana y desconocida. Ahí tenemos una madre, la misma madre del Hijo de Dios. El cielo está abierto, el cielo tiene un corazón. María, En Dios reina en el cielo y en la tierra, precisamente porque está en y con Dios. Ella está muy cerca de cada uno de nosotros. Santísima Virgen María, sé que nuestro destino es llegar al cielo. Desde allí, tú nos animas con tu ejemplo a aceptar la voluntad del Padre y a no dejarnos arrastrar por la fascinación engañosa de lo pasajero. del mundo. d i o salve te s sal、reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra、d i o salve te s sal、A ti llamamos los desterrados, ウエンドウィーロラント、エンゼバ r エディラグリマス、エアウエス、エアウエス、センナボタン、ウエスエア。 もうそろそろ。 Un cordial saludo a todas las personas que a esta hora de la mañana están en sintonía del programa El Mensaje y muy especial de este segmento joven que quiere estar a la manera de Cristo. Hacen solo dos semanas de la Jornada Mundial de la Juventud y todavía se escuchan entre nosotros las palabras del querido Papa Francisco a los jóvenes, a la Iglesia toda. Todavía resuenan en nuestros corazones. Las emociones vividas, sentidas y experimentadas en esta semana intensa de juventud, en esta semana intensa y viva para la Iglesia toda. De una manera especial, quisiera compartir con ustedes, amigos todos, en estos minutos de encuentro, las palabras que el propio Papa Francisco dirigía a los jóvenes argentinos. En un momento de la jornada, él quiso pues, tener un encuentro personal. Con los cientos de miles de jóvenes que venían de su amada tierra, Argentina. He tratado y he asumido el reto de resumir entre líneas lo más importante a mi juicio, que fueron entre sus palabras frases que han tocado corazones, frases que han querido cambiar lo más íntimo de una iglesia en un continente, el continente de la esperanza. He aquí, Una pequeña síntesis. Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero como consecuencia de la jornada de la juventud? Espero lío. Que acá d e n t r o va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga fuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. Que me perdonen los obispos y los curas si algunos después le arman lío a ustedes. Pero es el consejo. Y gracias por todo lo que hacen. Queridos amigos y amigas, estas han sido las palabras del Vicario de Cristo. Han sido las palabras del Papa Francisco. Palabras que dirigía en su momento a los jóvenes argentinos. Pero que hoy. Yo siento que no fue en ese momento solamente para ellos, que fue para la iglesia toda, que fue para la juventud toda, que a veces creemos y nos encerramos en nuestras mismas personas y no somos capaces de abrirnos y de llegar al otro. Yo creo y estoy convencido de que este programa de radio es una vía segura y directa para tocar corazones, pero no es suficiente, hermanos y hermanas. Necesitamos nosotros. De la ayuda de ustedes. Que lo que aprendamos en estas horas de programa seamos capaces de transmitirlas con nuestros jóvenes de estudios, con nuestros compañeros de escuela, de trabajo, de sociedad. Si hacemos esto, estamos tratando de hacer de las palabras del Papa Francisco una acción. Estamos tratando de responderle al Papa Francisco en acción. No solamente en acción, diría. Sino también con oración. Él nos invita a la oración y a la acción. Que eso sea entonces, mis queridos amigos y amigas, los que nos m u e v a y que sean algunos de los frutos que recojamos de esta jornada. Que caigamos en la cuenta del gran compromiso y reto que tenemos como jóvenes de sentirnos iglesia y de tratar de que ese sentimiento se convierta en una acción. No nos conformemos, y aquí voy a usar una frase. Que acostumbra pensarla ser, en ser cristianos de banca, en ser cristianos de solo una misa el domingo y listo. No nos podemos conformar con eso. Jesús, el Papa Francisco, hoy nos está pidiendo más que eso. Nos está pidiendo que nos vayamos a la calle, que nos vayamos a las periferías existenciales y tratemos de dar testimonio de ese Jesús que es todo amor. Y nos ama. Por eso creo que en este domingo el mensaje para los jóvenes desde este segmento a la manera de Cristo es ese: darnos cuenta que podemos hacer más por nuestra iglesia, por nuestra iglesia a la que tanto amamos y a la que tanto servimos. Podemos hacer más. Pidamos entonces al Espíritu Santo que nos ilumine, nos enseñe, nos indique. ¿Qué es eso más que podemos hacer? Y podamos entonces, como nos pide el Papa Francisco, en el buen sentido de la palabra, armar líos en nuestras diócesis, aquí, en la diócesis de p a m Bich, en nuestra comunidad parroquial, sea cual sea, sea Santa Juliana, sea Holy Name of Jesus, sea Santa Rita de Casia, sea la parroquia que sea, donde sea, en el lugar que sea. En el buen sentido de la palabra, jóvenes todos, armar lío, que la iglesia sea viva, auténtica y misionera. Y un poco en los últimos minutos de este segmento estaremos escuchando algunas de las entrevistas que, pues, generosamente quisieron compartir jóvenes con los que me encontraba en las calles de Río de Janeiro. Comenzaremos en este segmento y continuaremos seguramente la próxima semana. A escuchar una serie de mini entrevistas hechas a jóvenes todos latinoamericanos. Podremos escuchar el sentir, el vivir y el experimentar de jóvenes procedentes, digamos, propiamente de Argentina, Uruguay, Costa Rica, alguno que otro de México. Estaremos compartiendo testimonios, estaremos acercándonos a las realidades de las iglesias todas. Iglesias en diferentes lugares de nuestro amado continente americano. s a l u d o s a toda mi gente.、Uh, mi nombre es Dairon Hill. Yo pertenezco aquí a la parroquia de Nuestra Señora de Reina de la Paz en Del Rey. Soy cubano, tengo 27 años. Soy casado con mi esposa, dos años ya por la iglesia. Una bendición de Dios. Aquí nos encontramos en el aeropuerto de Río para viajar para Miami y de vuelta de la Jornada Mundial de la Juventud 2013. Muy agradecido con todo. Aquí estuvimos d el sábado, nos fuimos a las 2 de la mañana para Copacabana para poder ver al Papa de cerca. Eso fue toda una bendición. Ahí acampamos hasta el domingo a las 12 del día. Fue una experiencia inolvidable. Y gracias a Dios que nos dio la oportunidad de viajar a mí y a mi esposa juntos a esta jornada. Y la verdad que fue una experiencia. 素晴らしいです。Super, super Buenas, mi nombre es Omaira Gil.、Eh, como dijo mi esposo, estamos casados hace dos años por la Iglesia Católica.、Eh, fue una bendición porque ha sido nuestro aniversario y fue una bendición poder viajar en nuestro aniversario a Río, tener esta experiencia maravillosa ambos. Eh, junto al Papa, junto a otros jóvenes de otras nacionalidades. Conocimos mucha gente con el mismo espíritu, con la misma religión,、eh, con las mismas ganas de sentir ese amor, de dar ese amor a los otros.、Eh, fue una experiencia maravillosa, pudimos compartir, aunque no hablábamos el mismo lenguaje. No hablamos portugués, pero pudimos compartir con los portugueses, pudimos contact,、eh, comunicarnos con ellos, expresarles nuestra、eh, gratitud de estar allí con ellos.、Eh, pudimos compartir con otras nacionalidades, chinos. Eh, de Corea, India, fue una experiencia maravillosa, se lo recomiendo a todos. El Papa fue una bendición estar con él,、eh, estar presente en la misa que él ofreció.、Eh, un mensaje magnífico: tenemos que ser jóvenes misioneros y discípulos del Señor. Así es, estamos hablando con unos jóvenes que han recibido la gracia del sacramento del matrimonio. ¿Creen ustedes, chicos, que nosotros los jóvenes podemos asumir el reto, podemos tener la gran responsabilidad de que en la edad temprana de la juventud formemos familias? ¿Creen ustedes que los jóvenes, nosotros, ustedes y yo, podemos hacer familia desde edades tempranas? Claro que sí.、Eh, lo esencial es primero、eh, tener un matrimonio fuerte, establecido por el Señor, que el Señor sea el centro del matrimonio, que. Eh, la pareja pueda n、eh, orar juntos, que puedan asistir a grupos de oraciones, grupos de retiros,、eh, a misas juntos, que podamos、eh, tener como el centro de la familia, como el centro del matrimonio, como el centro del hogar primero que nada al Señor. Pues sí, la verdad que es bien importante pues, empezar una familia desde jóvenes, siempre y cuando tengan al, al Señor presente y lo tengan en, p u e que sea el centro del matrimonio, como dijo, ya dijo mi esposa. Pero con Cristo siempre se puede, yo sé que a veces los jóvenes pues es difícil, pero si asisten a la iglesia y siguen el camino de Dios, Dios siempre nos va a apoyar y nos va a mantener juntos y todo va a ser una bendición. Así es, un último saludito para todos aquellos jóvenes, hombres y mujeres que están pensando el camino del matrimonio como algo seguro, como algo responsable, como un camino feliz. Un último saludo. Pues sí, sí se puede, claro que se puede. Eh, se los recomiendo, no es fácil, no es todo color de rosa, ni de castillos, ni de príncipes, ni de p r i n c e s a pero con Dios sí, s í se puede, se los recomiendo. Un matrimonio joven、eh, es lo mejor, tienes más tiempo que permanecer con esa persona a quien amas, tienes más tiempo de hacer tu familia y bueno, tienes más tiempo para todo, ¿verdad? Siendo jóvenes y podemos servirle al Señor juntos siempre. Pues la verdad que sí, como dijo mi esposa, es una bendición. Llevamos ya cuatro años felizmente casados y la verdad que ha sido toda una bendición. Nosotros nos preparamos bien antes de casar, nos hicimos el camino al matrimonio y nos preparamos、eh, espiritualmente para tomar ese gran, ese gran paso que es el matrimonio, pues ya que es una decisión para toda la vida. Y esperamos que todos los jóvenes por allá afuera que estén decididos a casarse, porque, que tomen su decisión, siempre y cuando sea con Dios. Haces amigos, esta es la Juventud del Papa. Mi nombre es Hermana Gladys, soy peruana, soy religiosa franciscana.、Eh, he participado en esta Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Estoy muy contenta de haberlo hecho. Muy, Estoy muy emocionada porque ha sido una jornada muy bonita donde hemos compartido con todos los jóvenes de todos los países y también hemos acogido la palabra de Dios, la palabra de su santidad, como la tierra que está reseca. Y ahora、eh, todos nosotros este, estamos muy contentos, sobre todo yo, que voy a llevar esta palabra. A los demás que no han podido venir, compartir mis, mis experiencias y, sobre todo, que todos estos jóvenes a quienes vamos a visitar, con quienes nos vamos a encontrar ahora en nuestros países, que también este, puedan este, fructificar esta palabra. No, no queremos que se quede inerte, estéril, sino que dé mucho fruto y que cada uno de nosotros contagiemos con esta, esa alegría que hemos recibido de Cristo, del Papa. Y que no seamos unos católicos tristes, sino que seamos abiertos a los demás y, sobre todo, que seamos acogedores, que nos unamos, que nos queramos cada uno de nosotros. Gracias. Para esta tierra, para este mundo, la caridad, no a la guerra, fuera el odio, solo bien y paz está. Hasta... Nuestra tierra No tiene cercas Ni tiene límites Nuestro amor Esparcidos Por el mundo Conservamos Un mismo ardor Es tu gracia Que nos sostiene Y nos mantiene Fieles a ti よいしょ、ロシンビタ、みさん。 Hoy queremos compartir con ustedes la vida de un santo del cual celebramos hace una semana su fiesta, San Ignacio de Loyola. Nació el 24 de octubre del año 1491 en el castillo de Loyola en a s p e i t í a cerca de los Pirineos. Hijo de Don Bertrán, señor de Ofías y de Loyola, jefe de una de las familias más antiguas y nobles de la región. Y de Marina Sáenz de Licona y v a l d a d Iñigo, pues ese fue el nombre que recibió el santo en el bautismo, fue el más joven de los ocho hijos y tres hijas de la pareja. Pero su breve carrera militar terminó abruptamente el 20 de mayo de 1521, cuando una bala de cañón le rompió la pierna durante la lucha en defensa del Castillo de Pamploma. Después de que q i ñ i g o fue herido, la guarnición española capituló. Tuvo durante su convalecencia en un hospital algunas visiones. Mientras se recuperaba, leyó varios libros religiosos que le llevaron a consagrarse a la vida espiritual y abandonar su vida mundana. Después de hacer confesión en el monasterio de Montserrat en el año 1522, se retiró a una cueva cerca de Manresa, En la provincia de Barcelona, donde vivió y rezó durante diez meses con una gran austeridad, tras lo cual emprendió un viaje de peregrinación a Jerusalén. Telita, muy interesante la vida de San Ignacio de Loyola, y tenemos más detalles sobre esta historia tan hermosa. Nos dice la historia de su vida que el 15 de agosto de 1534, Íñigo López. De Oyola, como le decían, decidió, junto con seis estudiantes amigos reunidos en Montmartre, París, fundar una sociedad religiosa. En el año 1537, Ignacio recibe los hábitos sacerdotales en la ciudad de Venecia, adoptando el nuevo nombre de Ignacio de Loyola, junto a sus compañeros, también sacerdotes, y crea la Compañía de Jesús. A la que el Papa niega el reconocimiento como orden religiosa en ese tiempo. Aún con esta contrariedad, el grupo comienza a predicar, adquiriendo en un corto tiempo una gran popularidad. Finalmente, el 27 de septiembre de 1540, el Papa Paulo III, por la bula Regimini Militantis Eclesia, reconoce a la Compañía de Jesús. Como una orden religiosa, los jesuitas. La nueva orden se propone como meta la propagación de la fe cristiana católica por todo el mundo, la defensa de la Iglesia católica en todos los ámbitos y la obediencia absoluta e incondicional al Papa. El padre Ignacio de Loyola fallece el 31 de julio de 1556. El Papa Paulo V lo beatifica el 3 de diciembre de 1609, mientras que el Papa Gregorio XV lo canoniza el 12 de marzo de 1622. Vamos a contar la historia de San g a b 《そうです》 p e l impedía、ボルアセ a サレ、デスリルを見るアロマ、あれ A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. Dios, tu presencia vive en mí. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hacer acuerdos para caminar juntos. Los padres con los hijos. Porque es importante hacer acuerdos para tener una convivencia familiar sana y gratificante. Ya lo dijo el profeta Amos en el capítulo 3, versículo 3, que para caminar juntos. Es necesario ponernos de acuerdo. Dígale por favor al que está al lado suyo: pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Ponerse de acuerdo es un signo de madurez. Los problemas que hay en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Dice el apóstol San Pablo que se debe a la discordia. La palabra discordia significa corazones distanciados. Cor coris es el corazón, discordia, corazones distanciados, o sea, la falta de acuerdos. En la primera carta a los corintios, en el capítulo 3. San Pablo nos explica por qué hay tanto conflicto en la sociedad, en la familia y en el mundo. Yo, hermanos, los no les puedo hablar como a hombres espirituales, sino como a carnales, como a niños. Les di a beber leche y no alimento, pues todavía no lo pueden soportar, ni aún lo soportan al presente. Todavía son carnales. Mientras hayan entre ustedes discordias, ¿no es verdad que proceden de un modo humano? Palabra de Dios. Dice el apóstol San Pablo que cuando hay discusiones, cuando hay discordias, cuando hay diferencias, cuando nos tiramos la puerta, cuando nos enfrentamos, es por una razón. Porque no hemos crecido. Ponernos de acuerdo es una señal de madurez. Si nos ponemos de acuerdo, es que estamos creciendo. Y es importante que aprendamos a establecer acuerdos en la familia, porque si no somos capaces de vivir en paz con los que están bajo el mismo techo, menos esperanza vamos a tener. De establecer acuerdos en la iglesia o en la sociedad. ¿Y qué acuerdos son los que debemos establecer? Esos acuerdos no los vamos a inventar nosotros. El apóstol San Pablo, cuando habla a las familias, les indica cuál es el primer acuerdo que deben hacer los padres y los hijos. Levanten la mano los padres y los hijos que quieren hacer acuerdos. Levanten la mano. Dígale al que levantó la mano al lado suyo: Estás creciendo. Dígale: Estás creciendo. Ya eres capaz de hacer acuerdos. La carta a los efesios en el capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Los acuerdos de los padres y los hijos. Efesios 6, 1. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa. Para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos, sino f o r m e n l o s más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Palabra de Dios. Hijos, a ver, levanten la mano los hijos que todavía viven en la casa con sus padres. Hijos, tres cositas sencillas, fáciles de cumplir. Obedezcan a sus padres. ¿Qué quiere decir obedecer? Quiere decir ob audire. Ya vio que fácil. O b audire, después de escuchar, seguir esas indicaciones. Lo primero que vamos a establecer es que los hijos deben escuchar. A ver, todos los niños y niñas, jóvenes, adolescentes que levantaron la mano, repitan conmigo lo que voy a decir. Dios no dio. Ahí oigo a un señor que está hablando. A ver, otra vez, niños, jóvenes, adolescentes, más f u e r t e Dios no dio dos oídos y una lengua para oír el doble y hablar la mitad. Atención, jóvenes. El primer acuerdo es quitarse los i p o d Escuchen, porque no pueden obedecer si no escuchan. Ob audire. Se necesita oír. Oír. Si hay algo que vamos a ponernos de acuerdo, es que los hijos. Van a escuchar con atención lo que le digan sus padres. Número dos, van a tratar de seguir en lo que puedan esas indicaciones. No es simplemente, hable, hable, termine rápido, yo de todo modo voy a hacer lo que yo quiera. Voy a tratar. Eso se llama obediencia activa. Voy a hacer lo posible de seguir sus indicaciones. Y número tres, honrar. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios: honrar a padre y madre. ¿Qué quiere decir honrar? Honrar quiere decir hablar bien de nuestros padres. Honrar quiere decir destacar las cualidades que tienen nuestros padres. Honrar quiere decir hacer que otros hablen bien de nuestros padres. Si logran los hijos escuchar. Actuar de acuerdo a las indicaciones y hablar bien de sus padres. Actuar bien para que cuando lo llamen del colegio sea para felicitarlos por cómo los hijos proceden y no s o l o para poner quejas. Estamos más o menos de acuerdo. Ahora, los papás, levanten la mano los papás que tienen a sus hijos todavía bajo su protección y cuidado. Ustedes están dispuestos a hacer acuerdos. De ustedes no lo dudo. ¿Y cuáles son los acuerdos que dice aquí que hay que hacer? Padres, no exasperen. No hagan enojar a sus hijos. No lo regañen, no le griten y todo lo que tenga que ver con. Tenga paciencia. Padres, más dulzura. Padres, no desesperen a sus hijos. No empiecen, ya te lo dije. ¿Y cuántas veces crees que te diga? Si ya lo dijo, no lo diga. ¿Cuántos papás pierden la autoridad porque se ponen a retar y a discutir? No griten. ¿Qué es lo que debemos hacer los padres? San Pablo dice: formen a sus hijos mediante la instrucción y la corrección. Es necesario instruir y corregir. Cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad de padres, Asumimos no s o l o el papel de proveedores de la familia, sino también el papel de formadores de nuestros hijos. Y ese acuerdo debemos tomarlo. Si los hijos están de acuerdo en escuchar, es porque los padres están de acuerdo en escuchar. En hablar, porque a quién van a escuchar los hijos si los padres no instruyen, no hablan, no aconsejan, a quién van a escuchar si a los hijos se les dice escuchen y obedezcan, es porque los padres van a hablar, a instruir, a enseñar. Yo quiero, por favor, que noten que el primer milagro que hizo. El Espíritu Santo para unir a la sociedad dispersa el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, habían de todos los pueblos: habían partos medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Capadocia, el Ponto, cada uno hablando su propio lenguaje. El Espíritu Santo vino sobre ese grupo, hizo dos milagros grandes. Uno los hizo hablar en lenguas. Pero lo más sorprendente es que dicen que todos los escuchaban en su mismo idioma. O sea que ellos hablaban y los otros. Ese milagro sí se necesita que haya en la casa. Se necesita que el Espíritu Santo nos ayude a ponernos de acuerdo. Que los padres no se cansen, no abdiquen, no guarden silencio, no digan, hagan lo que l e da la gana, ya no les voy a decir nada. Entonces los hijos no están seguros, nadie los orienta. Y ya no escuchan a sus padres, escuchan a sus amigos, escuchan los programas de televisión, escuchan los amigos que chatean con ellos, escuchan la música, escuchan otras cosas, porque los padres decidieron callar. Hagamos un acuerdo: los padres vamos a decidir hablar. Ya no más silencio. Ya no más temor. Es que mis hijos ya me cansaron, no me o y e Hable. Y los hijos, por favor, escuchen. Si establecemos ese acuerdo, las cosas van a cambiar mucho. Si los padres están dispuestos a tomar iniciativa otra vez, Recuperen el deseo. Ya cuántas veces lo hemos intentado y hemos llegado. Saben cómo se llama eso? Abdicar, a decir, mejor ya no les digo nada porque solo pelear. Y yo ya no quiero estar gritando. Si es que no se trata de gritar, se trata de comunicar, se trata de instruir, se trata de formar, de educar.